ん Todavía me quedan fuerzas, a pesar que lo malo es bueno, lo injusto sea justo. Todavía me quedan fuerzas, todavía me quedan fuerzas para pensar en un. パラフィビル、パラフォーリ、パラファセル、パラファセル。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 Para crecer, para vivir, para morir. Para nacer, para crecer, para vivir, para morir. Todavía me quedan fuerzas para pensar en una, en una esperanza. Doy la vuelta y llego a casa. もう一つは、もう一つは、o う一 n は、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、も a 一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つ a もう一つは、p う一 e は、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、a う一